Raúl Miller, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos desde Vietnam, Radio Encuentro. José y Walter, buen día. Hola José, hola Walter, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, primero que nada, gracias por, por su interés por, por nuestro concurso. Contanos y c o n t a l e de qué se trata esto del concurso regional del lechón al asador: cómo es, este, cómo es para participar, cuál es la idea, cómo es. Bueno, e、eh, s t a como vos lo bien, lo,、eh, ya lo, lo dijiste, es un concurso que se viene realizando, es el quinto concurso que realizamos sobre el balneario de nuestra localidad. La entrada es libre y gratuita.、Eh, van, a, en esta, en esta oportunidad, como en todas las, las anteriores ediciones, hemos,、eh, trabajado con, con artistas locales,、eh, que van a estar, También participando del, de lo de l que es el escenario que se se arma,、eh, dándole la espalda al al hermoso al, al Río Negro、eh, sobre nuestro balneario. Y la verdad que este viene viene muy bien. Es una, una, un a una encuentro donde、eh, vos, ustedes que están ahí en este momento escuchando, van a poder llegar hasta el balneario, este donde van a encontrar. 16 parejas que ya están confirmadas, que ya están anotadas para realizar el concurso.、Eh, la inscripción es libre y gratuita. La organización este año、eh, ha decidido、eh, entregarle dos lechones, dos lechones a cada, a cada pareja para que ellos puedan、eh, cocinar. Y, y cuando decís que es libre y gratuita, digamos,、eh, la idea es que vaya alguien con experiencia, cocina, ¿no? uno se anota y ustedes le dan para que, para que cocinen y uno tiene que llevar la leña, su parrilla, ¿cómo es?、Eh, Mira, la organización le cede. Los dos lechones le cede la leña, le cede el espacio de 4x4, donde vos vas a tener que hacer una mesa, una mesa de, de degustación.、Eh, ¿Qué es esto?、Eh, que vos podés venir con tu familia. Eh, eh, la pareja está asando y vos podés, este, podés、eh, hacer algo que a vos te sale bien en casa: pastelito, torta frita, la puedes hacer en el lugar, lengua a la vinagreta, bizcacha en escabeche. Entonces van, va pasando la gente por ahí y va degustando、eh, lo que vos llevaste para compartir con, con la familia. Eso es gratuito, digamos. Uno va ahí a recorrer cómo están trabajando en el lechuelo pasa por ahí, tac. Mientras... Tal cual. Sí, sí, menos bebidas alcohólicas, menos bebidas、ah, alcohólicas,、eh, bebida alcohólica no hay, este, por eso、eh, es un lugar donde la, la intención de, de la gestión de, de Javier Garavaglia y Gladys Almuna es、eh, de poder hacer un encuentro familiar, hacer algo que, que puedan disfrutar desde el pequeño hasta el adulto mayor. Va a haber un, un, pelotero, va a haber este cama elástica,、eh, donde hay gente que también vamos a tener un patio de artesanos,、eh, un... estamos ahí trabajando y invitando, y aprovecho la ocasión, que seguramente alguien debe estar por ahí escuchando,、eh, algún patio, algún cervecero de la comarca que quiera venir a participar, la invitación está hecha en nombre de Javier g a r a v a g l i a los invita a que sean parte de la fiesta. Raúl, ¿y cómo, digamos, para los que están escuchando y viendo, estamos acá nomás a 30 kilómetros,、sí, digamos, estamos、nada. acá nomás? Este, ¿A qué hora recomendás, i r m á s o m e n o s tipo 11 de la mañana, digamos, empezar a pispear o qué decís? Y yo calculo que a las 11 de la mañana es un, una, un horario lindo este, para ir, porque vos sabés que ya te empieza a dar hambre, entonces vos podés ir y d e g u s t a r las cosas que están sobre la mesa, pero anteriormente, va a ir parejas. Eh, que vienen a hacer los pastelitos, que vienen a hacer las t o r z a s fritas, que vienen a hacer la, la, la tortilla. Este,、eh, por eso,、eh, el horario, a partir de las nueve y cuarto de la mañana, comienza el encendido de fuegos. Nosotros,、eh, Fuerte San Javier, que cuento, Fuerte San Javier es la única subsede del de Nacional de Asador Criollo que se realiza en Miguel Riglos. Es la única subsede dentro de la provincia de r i o n e g r o Entonces, Este, viene el jurado de, del Nacional、eh, que, que se hospeda acá, que para acá, que ya el día sábado a la mañana ya vienen. Este, y bueno, es un, una jornada donde se evalúa el encendido del fuego, se evalúa la vestimenta, se evalúa el trato que tiene la pareja hacia las, hacia las personas que, que visitan el stand,、eh, se evalúa en la mesa de presentación. Vos podés traer cacharros viejos, cacharros, eh, antigüedades, eh, donde, h、eh, a b i t u a l m e n t e no se ven, no se observan en otro, en otro tipo de, de, lugares. Y tenemos la suerte de que dentro de nuestra región somos los únicos, este, que está, bueno, de ser la gente de Guardia Mitre que realiza su, su concurso de lechón de jabalí,、eh, pero nosotros acá, en lo que es la comarca, somos los únicos que, Que venimos desarrollando ya este quinto concurso. ¿Y, y la pareja ganadora se gana el acceso al, al Nacional, digamos? ¿Es como que es selectivo? La pareja ganadora va al Nacional, este, donde allá encuentran,、eh, directamente van al Nacional, porque al ser su b sede,、eh, el jurado del Nacional los elige como los mejores asadores, entonces llegan directamente al Nacional.、Eh, allá en el Nacional encuentran. Eh, de todo el país. ¿Con todo pago? ¿Digamos? ¿Se ganan eso? Con todo pago. Sí,、ah. sí, sí. La Comisión de Fomento de Fuerte San Javier, la organización, se hace cargo de la estadía, se hace cargo del combustible, se hace cargo, cargo bueno, de lo que es traslado, la estadía y la comida de los participantes. ¿Y cómo van las inscripciones?、Digamos? ¿Están a, está a tiempo de inscribirse quien quiera、eh, ser parte del concurso? Sí, sí, hasta la una de la tarde de hoy, jueves, hoy h a la una de la tarde, este, están las inscripciones abiertas. Libre, gratuita, eh, es, eh, es algo muy, un evento que, que es muy lindo, muy lindo para venir a disfrutar. A partir de las nueve y cuarto de la mañana, el encendido de fuego.、Eh, a las once de la mañana、eh, van a estar los chicos de Caja Chica,、eh, porque tenemos los artistas ya confir confirmados.、Eh, los, los chicos a las once, Caja Chica, a las doce, el ballet del Cardo.、Eh, a la una de la tarde comienza la primer jura. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué? El,、eh, a la una de la tarde, los,、eh, la pareja elige qué lechón va a entregar de los dos, qué lechón va a entregar a la, al jurado. Entonces, este, desde ahí, una vez que es jurado, eso se va a trasladar a una globa, que ya tenemos preparada la globa, para poder hacer el corte y el lechón es vendido en porciones en un pan. A la, a la gente que quiera degustar el lechón,、Exacto. que hace un ratito vieron cocinar. Bien. ¿Se sabe más o menos cuánto va a estar la porción? La porción va a estar a 1500 pesos, es una porción abundante. Tenés dos tipos de salsas también donde vos vas a poder comprar lechón y vos vas a poder elegir qué tipo de salsa le, le querés eh, agregar. Eh, eso eh, va a estar、eh, a partir de la una de la tarde. Así que la gente, por eso. Los invitamos a que vengan temprano, a que se instalen, que traigan su reposera, que traigan su sombrilla, porque es muy importante el tema de la, de la sombrilla y la sombra también. Raúl, d i s c u l p a te vamos preguntando todo, pero bueno, un poco no para. para... No, no te preocupes, pero... tenemos que vender nosotros nuestro concurso. <risa> no,、eh, digamos, ¿cuántas mesas confirmadas hay ahora?、Eh, ¿La vez pasada cuántos fueron? Yo me acuerdo haber ido la vez pasada y se veía un montón de, de gente trabajando ahí, muy concentrada en la, en la cocinada.、Sí. ¿Y para este año、sí. cuántos esperan? Mira, nosotros hasta hoy, hasta hace un ratito que se anotó una, de las, una pareja más, tenemos 16 parejas confirmadas.、Epa. ¿Sí? e p a 16 parejas, vienen parejas de la Adela, vienen parejas de g u a r d i a m i t r e vienen parejas de Sierra Grande y, por supuesto,、eh, de nuestra localidad también tenemos la posibilidad de que las instituciones se hayan sumado y de Carmen de Patagones、eh, que también、eh, no, nos están acompañando. ¿Y el clima va a estar lindo? No sé, me imagino que ya lo han mirado todo, pero、eh, marca 34, 35 grados para el domingo. Va a estar sí,、bueno. sí, sí, sí. La última eran 32 grados. Este, así que bueno,、eh, la idea es que, que la gente venga a disfrutar, que venga a conocer este, este concurso. Que apuntamos、eh, desde la organización, desde, desde Javier, Gladys, apuntamos a que esto sea reconocido a nivel provincial. Entonces, por eso tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos un reglamento, tenemos un grupo de WhatsApp donde las、eh, parejas ya están. Eh, informada de todo lo, lo que el jurado va a pedir. Este, así que bueno, eh, después eh, la gente de cultura de, de, de la provincia de Río Negro nos han brindado el grupo Aluen, que vienen de, de、eh, también, este, La Marque, también o Babel, que también va a estar sobre el escenario,、eh, Alexis w a l l i e r Ricardo Araya. Enzo y Saya, que son dos artistas locales, este, eh, bueno, eh, Rocío Inalá, a que, que también le hace el chamamé, Rocío nos va a estar acompañando. Así que, bueno, hay una variedad de, de artistas, hay una variedad de. de, de un, este patio de artesanos también que, que va a estar muy bueno,、eh, una o sea, mesa pasar, dulce. Es para pasar toda la tarde, digamos, uno va a la tipo día y media de la mañana, pero puede, puede pasar toda la tarde, tarde y noche también, por lo que contás. Sí, sí, sí, sí, sí. La, la idea es que por eso la idea es que vengan preparados, que vengan ya con su reposera a disfrutar, a pasarla bien. Este, va a haber、eh, una, una mesa de, patio, una, de comidas dulces, de mesas dulces, así que este, es para que vengan a, a disfrutar de, del momento y por supuesto los que todavía están ahí en la duda que se animen porque va a ser, va a ser, este, va a ser espectacular. Que se animen a. a A, a, dar el primer paso en, en un concurso de estas características que, que está muy bueno. Raúl, gracias por estos minutos y acá lo estamos compartiendo por el canal. También nuestra televisión digital abierta con imágenes.、Bueno. Y contando esto que va a ocurrir acá en San Javier, que,、eh, uno no se da cuenta, pero está a la misma distancia que el Cóndor. Digamos, estamos a 30 kilómetros, de acá de la localidad de Viendo de Patagones y este fin de semana una recontra tentadora,、eh, propuesta para conocer incluso ese balneario que hace un tiempito se ha inaugurado y es que está muy hermoso de esa localidad.、Eh, gracias por e s o Sí, La verdad que sí, la verdad que nuestro balneario es,、eh... El, el único espacio público donde contamos con fogones, contamos con p r o v e e d u r í a con baños públicos. Este, la verdad que es un,、eh, con una,、eh, tenemos la suerte de tener un balneario limpio. Este, así que nada,、eh, los invito a ustedes, por supuesto, a que vengan con sus cámaras, que vengan a, a entrevistar a, lo, a los chicos que van a estar trabajando,、eh, porque, este, por supuesto, los esperamos acá en San Javier. Gracias por estos minutos y claro, sí, vamos a estar reiterando esta, esta invitación y también, bueno, contando de este concurso hermoso que se va a estar viviendo ahí en San Javier. Gracias por estos minutos, abrazo grande. Gracias, gracias, hasta luego, gracias por el llamado. Hasta luego, Raúl m i r e r hablando sobre el, la quinta edición del concurso del lechón eh, regional, eh, el lechón al asador.